Arañas de Marte la queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras y hoy hoy vamos a vamos a parar un poco de esa incursión que habíamos hecho en la jungla, ¿eh? que eso vamos a dejar la segunda parte pues seguramente para la semana que para dentro de dos semanas y vamos a ir con un proyecto bien chulo de Tiravira, el Bad Project UA de reggae en euskera, os va a encantar os va a encantar, la que sea cierto Sí, sí, estaba pensando que ya habíamos puesto la semana pasada la, la jungla de asfalto bueno, de hormigón la Concrete Jungle de Bob marley y, y por ahí van a ir los tiros eh, sí, sí. en el programa de hoy, con, de la mano de Chay Muy bien, vamos a empezar Iai hon naiz baina zin da nire lekua Andiaren ni... izua Laro gita masaz librea entzuten ari Hemen dago zure lekua Andiaren izua Iai hon naiz baina zin da nire lekua Andiaren ni izua Hore nada mundua Iai Osotasuna naiz... Norbanakoa Banakakoa, barnekoa, askatasuna, kolektiboa, guzion ongizatea, segurtasuna, garapena, kolektiboak norbanakoen eskubiedekin talka egitean sortzen duen gatazka. Ez da berria, baina azken urteotan tirabira hori ageriago geratzen ari dela ematen du. izan dira eskubide indibidualak eta nonas guztion ongizatea. Kolektibo batek individuari ez ikusiarena egindia zaioke eta gizarte justu, aske eta ekitatiboa sortu. Eta gure lura, eta gure Horixe da bat proiektuaren bizkare zurra, tirabira hori proiektu musikalori formatu fisiko bereko bidiskotan gauzatu nahi dugu jatorrezko musika eta hitzekin euskeraz giza banakoaren barruran duen musika bat mundu abstraktuan murgiltzen dena intimitatea eslatzen duena eta bigarren musika bat giza bere ingurune naturalean gizartean integratzeko beharratik sortzen dena Mi gai horrekin lotura handia duen kontzeptuak dituelako bere muinean. Babilonia zapaltzailea tratatzeko modua, gatazka soziala, protesta. Aian nahi kontzeptua bera, kolektibuaren idea definitzekoaren iltzen dena, eta batez ere, one love, one people, one world idea, maitasuna gizarremanen erdiguenean jartzen dutena, gorrotoaren eta bidegabekeriaren aurrean. kolaboratzea lagundu nahi aldi guzu, ba hemen daukazu aukera. Inmersio txiki batekin lagunduko diguzu bukatzen. Eta laguntzen badin badezu urtearen bukaerarekin jasoko ezuz zure saria, zure karpenaren arabera. Batekin gurekin. Bueno, pues hemos escuchado eh, este vídeo de presentación de, del Bad Proyecto que la gente de Tiravira está haciendo a través de goteo y a que os invitamos a que entréis, bueno luego hablaremos un poquito más de ello y como decía Ser, en la presentación está Xavi Herrera con nosotros que ya es la segunda vez que viene hola Xavi Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Xavi? Aquí andamos eh, con el proyecto nuevo de Tiravira grabando, estamos grabando todavía Estáis Hace... a tope, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, Hasta... tenemos, tenemos casi todo hecho. Ahora estoy haciendo yo las voces, casi es lo último, y luego ya las mezclas y todo esto así. Bueno, de, de un proyecto que nos vas a contar ahora, pero es un proyecto bien ambicioso, tanto en la chicha, el contenido, digamos, en, en el fondo que lo ha inspirado, como en la forma. Sí, bueno, eh, ambicioso por, por, sí, por varios sentidos. Primero porque estamos haciendo un disco doble, Este, empezamos sacando canciones y sacábamos tantas que dijimos hostia, no podemos dejar tantas fuera hemos dejado canciones fuera pero pues no sé, teníamos como 24 25 canciones por ahí y al final nos hemos ido descartando, nos hemos quedado con unas 18, 19, ahí estamos y claro, eso no nos da para un sencillo, un disco normal entonces pues estamos haciendo doble y con esa idea además pues estamos haciendo dos discos que se complementan entre sí, pero que van a ser diferentes. Es como un disco doble, pero son dos discos diferentes entre mm, sí. Sí, seguro. porque hay un tema ahí casi como conceptual, ¿no? Porque cada uno, digamos que tiene un, un enfoque diferente y, y al final, bueno, luego hablaremos que esto engarza muy bien también con, con un poco con las con la idea del reggae, ¿no? Sí, bueno, el trabajo que se que se llama BAT, es decir, eh, habla de, de de unir, ¿no? De De, de, de juntar diferentes, ¿no? Eh, Hablar un poco del conflicto que existe entre el individuo y su entorno social, ¿no? Uh -huh. eh, esa, esas tiraviras que hay, ¿no? Esas eh, tira ya aflojas que hay entre individuo y sociedad eh, que, bueno, que siempre ha estado presente. Nosotros, eh, yo creo que culturalmente en las últimas décadas lo hemos tenido bastante claro musicalmente, pues la música punk y otro tipo de músicas han, han hablado mucho de esto, ¿no? De ese conflicto. Y el reggae también, es un, uno más. Y, y bueno, la verdad es que con, con, con la excusa esta de la pandemia, eh, pues desde los poderes nos lo han dejado bastante más claro, ¿no? Que, que hay un conflicto ahí, eh, pues sin resolver y Y bueno, pues un poco hablamos de eso. ¿eh? En uno de los dos discos hablamos miramos mucho hacia el interior del individuo como como persona, dónde buceamos. Entonces es muy, muy intimista el disco en general. Y bueno, pues las letras... Bueno, la mayoría he hecho yo, pero tenemos alguna colaboración, si queréis podemos uh -huh. hablar de eso también. Y habla mucho pues, de, de sentimientos y de cómo te ves y tal. Y el otro disco es mucho más... Todo lo contrario, mirando para afuera, ¿no? Uh -huh. mirando, pa mirando al mundo desde el individuo, pero mirando al mundo, cómo es el mundo que, que nos rodea y las putadas que nos hacen y, y este tipo de cosas. Y, y bueno, y tratamos de que los dos discos se complementen luego. Uh -huh. Eso es eh, la, la ambición, es, es complicado, pero... ¿Y, ¿Y Tiravira? Bueno, claro, porque Tiravira es un, sois un conglomerado de gente ahí, hemos visto que viene gente, o sea, que hay esta hispeña que ha estado, vamos, colaborando con snevelcha con Oreca TX, bueno, con, con lo más granado. Bueno, eh, la verdad es que empezamos el proyecto entre dos personas. Eh, eh, me propuso a mí Ñego Guía, que es eh, el que en este disco hace un poco de productor... También hace de técnico de sonido, está grabando él, va a hacer las mezclas. Y él me propuso a mí eh, hacer hacer un disco de reggae. Y bueno, y luego hemos ido llamando gente. y pues, eh, Bueno, por, por cierto, Íñigo de Guía, no sé si lo conocéis, pero ha producido, yo que sé, cosas como a Los Quartet, Calacan, mm. H... Y bueno, ya he trabajado, pues como decíais antes, con Oreca Teixá, con los Corri y con mucha más gente, etcétera, es muy largo. Y luego, bueno, empezamos a llamar gente y el primero que llamamos fue Iván, que es baterista, lleva muchos años tocando batería y es muy, muy reggae, sale amor a tu, ¿eh? es muy a le gusta mucho el reggae y bueno, este fue el fundador de Takuma relevante o sea que uh -huh. ahora, hoy, hoy en día pues toca con otro par de grupos, toca con agotak toca con Intermersional Dab uh -huh. bueno, ya colabora con más gente sí. luego llamamos a uh -huh. Arkaitz Vastarica, pues, que es bajista, que fundó Tiktara que ha tocado estuvo muchos años en Barcelona tocando ha tocado con Snevelza, como decías antes con Nene Gandaya, Narco Flamenco yo que sé uh -huh. mucho Luego tenemos el eh, guitarrista, que fue el siguiente que llamamos. Fuimos hablando poco a poco, se nos íbamos grabando el disco, pues por necesidades. Primero batería, luego bajo, luego guitarras, ¿sabes? Y bueno, eh, Aitor Madiola vino a tocar la guitarra eh, y bueno, este es fundador de Arima Belza, eh, grupo uh -huh. de blues. Ha tocado con Aligatos, Blues Stock, hoy en día toca con Serious Business, o sea, bueno, pues eso. Yo la verdad es que Si miras mi currículo mi currículum pues me quedódo bastante más pequeño que todos estos eh, y luego tenemos a anchónón que Sara suuda que vino a hacer las teclas y que todos estos luego formarán parte del grupo claro y bueno pues este ha sido productor también o es productor ha producido a Sir Serrano micho lecheverry eh, miren fernández Y luego pues toca con mil euros hoy un día, no sé cuántos grupos toca, una pasada, con Nubao, con Serious Business, con con Javi Fermín, con Spirit, del grupo este de gospel, yo que sé, y más. La verdad es que el, el equipo el equipo es potente, sí. sí, sí. La verdad es que la, la nómina de la banda es eh, absolutamente espectacular. Eh, si os parece, vamos a comenzar a introducir algunas de las canciones Bueno, le hemos pedido a, a Xavi que, que nos haga un, una pequeña lista de canciones, además de las de Tiravira y posiblemente alguna de Makulu que también aparecerá en el programa un poco más adelante, que nos haga algún, una lista de, de algunos temas que le apeteciera escuchar en el programa de hoy. Bueno, y el primero que nos ha seleccionado es de una banda absoluta mítica, mítica tanto del hardcore como del reggae, estadounidense e inglés como son los Bad Brains. Y ahí has escogido de su disco de 1983 del Rock for Light, un un discazo, has escogido la canción Rally Round Jatrone. Yeah, vamos vamos a escucharla primero. Bueno, te temazo, y lo has escogido, bueno, porque este tema para ti significa algo, ¿no? O sea, ahí esta banda. Sí, bueno, yo eh, pues este tema, la primera vez que lo escuché, pues que tendría 14-15 años, empezaba en el instituto, y bueno, venía de, de escuchar yo, todo lo que escuchaba era punky, hardcore y cosas así, y, y bueno, me llegó esta banda y flipé, flipé, la verdad es que Bueno, veníamos de escuchar la polla récords en el, el Tío Vivo, ¿sabes? Y cosas así. Sí, y, sí. Y, y la, bueno, y la música que se hacía aquí, de repente nos llegó esto, a mí me, me flipó. Y claro, y además, de repente, que van a toda hostia en este disco y de repente salen canciones súper tranquilas haciendo reggae, además muy minimalista, ¿no? Y entonces, para mí eso fue un flash. Ya había escuchado algo de reggae, claro, pues potato y no sé uh -huh. qué, ¿no? Pero, pero de repente... No le hacía mucho caso ya al reggae, la verdad, en ese entonces. Pero, no sé, me engancharon. Estos fueron los que me engancharon a mí al reggae. Un disco, un disco por cierto, que lo produjo Rick ocasek el de los Cars, sí, sí. que ahí en los 80 estaba metido en todo. O sea, el tío... La, la banda que se convirtió al rastafarismo, hemos leído a, después de asistir a un, a un concierto de Bob Marley, Bob marley que siempre está ahí como, no sé si detrás, al lado o encima de, de tantas cosas en el, en el mundo del reggae, Y una banda, que he escuchando varias canciones y es una locura, esa mezcla entre hardcore, de repente reggae, las propias canciones, esas estructuras que tienen tan locas y tan alucinantes, ¿no? que van cambiando, son como pequeñas sinfonías. Sí, es, bueno, es, es una banda muy muy muy creativa, siempre lo fue. Todo, todos los discos no, no tienen estructuras típicas y bueno siempre fueron muy creativos y la verdad es que a mí me inspiraron mucho en su día y yo creo que todavía... Tengo cosas de ese estilo de, de ellos, ¿no? A la hora de crear eh, No me suelo conformar con Estructuras normales, a veces sí, uh -huh. pero Muchas veces Me, me voy, uh -huh. sí, sí Y ligando esto con vuestro Nuevo proyecto, que también tiene Ese punto, ¿no? Con esos dos discos Que se intercalan, eh, se me había Quedado antes la, la pregunta Has avanzado un poquito eh, Dos temáticas, ¿no? El, el Individuo y el grupo, digamos La sociedad, el Eh, y esa relación, esa búsqueda de complementariedad los discos musicalmente también son diferentes Sí, sí, sí eh, lo hemos buscado eh, el, pues el disco más íntimo hemos dejado un poco hemos hecho un reggae un poco más libre hemos dejado que nos influyan eh, cosas que no sean reggae estrictamente aunque aunque se basa en el reggae pues nos hemos ido a otros estilos jazz, rock Y el disco que es más social, nos hemos ido un poquito al, al reggae más más clásico, lo que pasa que también el reggae clásico decir, es decir poco porque es muy amplio, ¿no? pero bueno, nos hemos ido un poco a Jamaica, hemos recogido un poco música jamaicana uh -huh. que, no, que nos mola, pues tanto de los 70 como de los 80, incluso alguna pincelada por ahí, incluso en los 60, así un poco de rock uh -huh. pero bueno, en general reggae. Y además regué en euskera, que hacer un proyecto enteramente en euskera, lo cual lo cual está muy bien, ¿no? Porque yo creo que es, es mi opinión, es ¿eh? yo creo que se estaba perdiendo un poquillo últimamente el tema reggae en euskera, no sé. Bueno, no sé, sí que hay. Sí que hay, hay cosas, que, hay cosas. Sí, sí, eh. sí, la verdad es que a nosotros nos parece que hay pocos, ¿verdad? Y poco. que queremos aportar nuestro grano de arena, nos parece que tenía que haber mucho más. Un, no sé, es un estilo que nos gusta tanto a los vascos y que hacemos tan poco que es raro estaba mirándole a Iñaki, yo no sé si Iñaki te, esto es un chiste casi interno, ¿eh? pero es el la cuando has algo de disco conceptual, etcétera, no no no sé si te ha salido una pequeña lagrimita y aquí pensando en una especie de reggae progresivo, reggae sinfónico. <risa> no, bueno, no, tanto como eso no, no sé si no sé si se puede hacer un, un, un disco de de reggae progresivo, bueno, todo en la vida es se seguro, posible, la verdad. Sí, Se, pero, puede, bueno, seguro. ¿Se mal, puede seguro. Nosotros hemos experimentado con cosas, eh, pero no reggae lo no hemos hecho. Pero sí, ya... pero sí, pero todo se hará, sí, ¿por qué no? Bueno, en fin, oye, otra otra bandaza que nos has, sí. nos has aquí escogido, que es Toots and the Mitals, estos sí que son otros pioneros, ¿eh? como los Wilders y demás, y, y, y, que, y que en realidad tienen hasta el, el, el, el honor de ser los primeros que usan la palabra reggae en una canción, en el 68, en la de Dudes Reggae. Vamos a escuchar que nos has escogido Funky Kingston, del disco con el mismo nombre, del 73. mazo. Comentabas antes eh, que el, que el disco también hay como una cierta inspiración rock steady que, que nos puedes contar de, sí, de correlación con Tuts and the Mites. De hecho, yo creo que a, a alguna canción tiene mucho de de Tuts and the Mites y sobre todo esa época ¿no? de, de los de los 70 de primeros de los 70 bueno a mi me parece me aparece siempre una vez que la descubrí una de las mejores bandas de reggae que hay uno de los mejores cantantes de reggae eh, no sé, es que se puede decir muchas cosas el ritmazo que tienen siempre mm. la mezcla que tienen con el soul y con el soul yankee y con, ¿no? y con, y con la música propia de Jamaica y mm -hmm. Eh, no sé, me parece una pasada y aparte que bueno, antes comentabas como que Marley está detrás de todo, pero para mí igual está MyTals también detrás mm -hmm. de todo. Mm -hmm. Es decir, eh, los Wilders eh, contaban que no, iban a, de, al concierto a los MyTals, iban mm -hmm. a verlos ¿no? mm -hmm. y, que, y que flipaban con ellos. De hecho, Marley en una de sus canciones habla de MyTals, dice tres o cuatro grupos y uno de ellos es MyTals. Cuando está de punk y reggae party, ¿sabes? Que menciona a los class a los wilders a los jam, creo. Mhm. Uh -huh. Y yeah, vitales, claro. Menciona a su Tú que nos dejó en el hace poco, hace un par de sí. años, y precisamente por ¿Sí? COVID, si no recuerdo Sí, mal. hace hace 2 años, sí, sí. Murió justo con el tema del COVID y todo sí, sí, estaba de gira como siempre Era de gira infinita Siempre estaba tocando no, Estos son de los, que, de los que, como digo yo Mueren con las botas puestas o oh, Luego es un, un grupo que hay mucha gente que no conoce Pero conoce sus versiones Ah, claro, joder, estoy pensando en Sarri sí, un... Sarri ¿eh? claro, ¿Te corta pues, tú? Chatty, de, chatty sí, sí, sí. sí. O bueno, los sí. specials, Toda esta eso gente es. ha, tenido, ha tenido un montón de... Sí, sí, los class, bueno, mucha gente sí, sí, versiones. Son versiones a más famosas Sí, sí, porque estos, estos además, estos se estudiaron con Jimmy Cliff, me parece, una película aquella, no me acuerdo, una súper sí. de Harder Day Com. Sí, sí es, Harder Day Com, salen, salen, salen, salen, salen sí, cantando, sí. Sí. sí. Bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero sí que nos interesaba también conocer, volviendo al proyecto Tiravira, a lo mejor sí tiene que ver, eh, que nos contaras un poco del, del proyecto de financiación, eh, sí, sí. tenéis abierto ahora mismo un, un goteo... Creo que también estáis como participando en, en un proyecto ligado con Goteo. A ver si nos puedes contar un poco sobre, uh -huh. sí, sobre bueno, esto sí, para eh, animarnos. Sí, eh, la plataforma Goteo trabaja con la Diputación de Guipúzcoa. Tiene un, un, un proyecto o programa, no sé cómo decir, que se llama Piz Tu Meta. Y bueno, <risa> eligen varios proyectos. Nos hicieron currar bastante para poder elegirnos. Han elegido 15 en concreto. Uh -huh. Otros cuantos, pues los pobres no han podido, es una pena. Podría ser más, pero se ha presentado más gente. Y bueno, de esos 15 proyectos estamos nosotros y todos de Quipuzco, aclaro. Y la idea es que es un match matchfunding, es decir, la gente aporta dinero y la diputación de Quipuzco lo dobla. ¡Qué mm guay! -hmm. Mm -hmm. ¡Ah, qué bueno! Entonces, si lo hacen a través de la plataforma goteo.org, que es una a mí me parece una pasada, siempre me ha gustado esta plataforma como crowdfunding, yo siempre había pensado que si hacía alguna vez lo haría de esta plataforma, porque es una plataforma súper social. O sea, uh -huh. tiene un mogollón de proyectos súper sociales. O sea, casi lo menos social es lo nuestro, ¿sabes? <risa> bueno, recientemente <risa> estuvimos aquí a Bob Pop, le estuvimos entrevistando sí. y también estuvimos hablando de La Marea, que está haciendo también ahora un crowdfunding a través de Goteo. Ajá. Sí, sí, Goteo es la leche. Sí, bueno, y estamos ahí. Estamos eh, ahora mismo en mitad de... Bueno, son como dos rondas. La primera dura 40 días. Estamos ahora... Hemos llegado a la mitad y tenemos un mínimo para conseguir para poder sacar el disco, para poder eh, eh, pues pagar al, al que haga el mastering y, y pagar las copias y estas cosas. Y luego tenemos un máximo planteado pues para poder hacer una gira, para hacer una gira uh -huh. de presentación maja en condiciones digna, vamos a decir. Entonces el mínimo hemos puesto 5000 y poco euros. Eh, hay que tener en cuenta que el disco va a ser doble y entonces va, va a costar claro, el doble uh -huh, disco. Uh -huh, claro, claro. Y, y bueno pues estamos eh, más o menos en el 76% ahora de ese mínimo muy bien uh -huh, estamos, sí, sí, sí. Estamos, sí, sí. pero bueno eh, una, rozando los 4.000 euros ahora mismo sé sí hay que apretar hay que apretar porque eh, qué te iba a decir eh, sí, para sí. que la gente sepa sí, como como dentro de goteo como bat proyectú no es la mejor forma de, eh, de eso, sí, oh. si entras en euskera pondrá bat reggae proyectua si entras en castellano pondrá bat y entre paréntesis uno Uh -huh, uh -huh. eso es, sí, ahora ahora estoy en la página y, y luego está también viéndolo. en catalán en Granaino no lo tenemos, pero lo podríamos, lo podríamos poner también eso ¿no? es, aprovechamos para mandar un saludito ¿eh? a todos nuestros amigos y amigas de la, de la 88.5 de la FM de Granada, de Radio Almayna ¿Eh? esta vez os hacemos sí. también aprender un poco de euskera, ya veis cuando, cuando queráis nos llamáis para tocar, ¿eh? iremos muy a gusto a Granada <ríe> Hombre, ¿no? yo, yo también voy a tocar a Granada y eso no es tocar nada jajaja <ríe> Oye, yo quería hacer un, un, un, un inciso antes de seguir repasando las canciones que Xavi nos ha, nos ha propuesto y es, ¿qué fue de Maculuken? Porque yo recuerdo vuestro disco Bueno, mira, vamos a hacer una cosa Como te, te entrevistamos en 2017 vamos a poner Buscal Afrobit que nos encantaba aquel tema Vale Bueno, ¿qué fue de Maculu? ¿Ese es un proyecto ya acabado o no? No, no Maculu, que está vivo, está funcionando. Eh, bueno, los últimos dos años... La verdad es que estábamos grabando una cosa nueva, nos pilló en medio la pandemia. Y no lo terminamos. O sea, estábamos eh, en diciembre del 2019, empezamos a grabar alguna cosa. y Vamos a sacar, no me acuerdo si eran cinco o seis canciones... Y uh -huh. bueno, la verdad es que nos pilló en medio de la de, de la grabación, habíamos grabado algo en diciembre, creo que en enero habíamos grabado algo también. Y bueno, y luego cuando nos dejaron salir de uh -huh. casa no uh -huh. nos dejaron ensayar porque estaba prohibido los ensayos, sobre todo si había parte vocal. Bueno, y entonces se nos hizo muy largo y al final luego el proyecto se nos se nos no sé, como que nos aburrimos un poquito también de las canciones, se nos estaban quedando como viejas uh -huh. y no lo grabamos. Es una pena, pero se quedó sin hacer. Y luego, pues en los últimos dos años hemos estado preparando, sobre todo este último año, eh, pues un makuluket de calle. Sí, uh -huh. eh, pues bueno, un afrobit eh, charanguero, no sé cómo llamarlo, charanga uh -huh. charangafrobit. Y bueno, todavía no hemos hecho demasiado, pero hemos hecho ya algún bolo así en la calle y bueno y solemos tocando seguimos tocando si nos llaman eh, en escenario sí pues ah, eh, las dos semanas anteriores eh, hemos tocado eh, dos conciertos uno en hirura y otro en acoitia o sea que estamos ahí estamos ahí seguimos haciendo Afrobit O sea que algún día nos podemos encontrar con Maculuken por la calle, una calle de Bilbao, por ejemplo, ojalá de Barcelona. Estaría bien en unas fiestas, por ejemplo, sí, sí, de, de, de cualquier pueblo de Barcelona, o estaría bien. Apuntamos. Ya tenemos alguna propuesta para ir a Barcelona, pero no hay fecha, o sea que no es Barcelona, es eh, Torre de Embarra, creo que es. Ah, bueno, sí, pero está muy cerca. Sí, sí, sí. Pues de eso nos tienes que avisar, ¿eh? que, que ser puede hacer un aviso por allí también. Vale, yo os ma nos mando un WhatsApp. Para, claro. para, para, para engañar a la colonia vasca que está allí, por un lado, y también a los a, los, a sus amigos y amigas catalanes y catalanas. Claro, también, claro. El Afrovit, <risas> Afro vale, para todo el mundo. Se puede claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir y nos vamos a ir mmm, con Tikken Jaffa Koli con Je Dis de African Revolution del 2010. Digo No. Africains surtout dans l'échec Mon pays a payé bien trop cher Trop cher à quand le procès Une parole pour honorer nos pères Ces soldats tombés dans leur guerre Victimes effacées de leur dossier Dossier déjà classé menudo menudo hombre este ¿eh? el marfil el costa marfileño sí. ya facolí yo reconozco que a este no le tenía tan tan fichado ¿eh? y tan seguido me ha gustado que lo hayas metido porque me ha servido para pues para, para explorar un poco su, su historia y, y su música y todo Sí, tiene un porro de discosgido eh, mm. yo, sí, sí, sí. yo he elegido este porque me parece que es el que se sale un poquito más de, de lo que suele hacer aunque siempre tiene ese puntito africano porque es africano este disco es muy africano y bueno, yo cuando a mí el reggae, mira, el hardcore me llevó al reggae y el reggae me llevó a la música africana uh -huh. porque me parece que tiene un mogollón de conexión lógicamente con la música africana y, y en concreto con el Aforo y bueno, escucho bastante música africana hoy en día y claro, reggae, África ya son dos cosas que me gustan pues claro, me encanta sí, sí He, he leído por sí. ahí que, que proviene, ay perdona ser, eh, he leído por que proviene de una familia de estos griot, ¿no? De los que hacían como la sí, tradición oral. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. Eso... Sí, sí. No, en... no, Yo no sé mucho al respecto, sé que son tradiciones familiares, se uh -huh. sí. Se pero... va pasando que se nota, ¿no? En, en su en su música, en sus discos, en sus conciertos que tiene la inclusión de instrumentos típicos del griot como la la como la kora o el balafón, etcétera. La verdad es que ah, yo me imaginaba que tiene un facol y era como un señor casi como un tuts and Tutsiande Maitals, uy, un Tuts, digamos, y que va, <risa> si, si tiene nuestra edad, si tiene 68 años. Uy, 68 años. <risa> <eso se> <risa> bueno, Es del 68, perdón pues, de Tiene 68. más o menos nuestra edad Un poquito sí, sí. más mayor, así, no nos ha gastado ya más bien no, Un poquito <risa> más mayor, generación X Poco por poco más, la verdad, eso es verdad Y muy luchador también, ¿eh? unas, sí, letras, es... unas letras potentes, unas letras con, con, con carga política y transformación social también. La verdad es que el tío es bastante... A mí sí, me hijo. ha gustado investigarle más, la verdad. Justo había copiado aquí una letra de una canción que decía eso, que tras la abolición de la esclavitud crearon la colonización, después la cooperación, después la globalización y sin explicarnos siquiera la globalización eh, Babilonia nos sigue explotando, ¿no? Que, por cierto, este concepto de... Mira, una cosa que te quería preguntar eh, el concepto de babilonia quizás lo, lo, lo tenemos más interiorizado ¿no? desde el, desde el mundo Rastafari y tal no el, esa idea de, de occidente imperialista y, y colonizador y también habláis en vuestro proyecto de otro concepto que a mí me ha parecido súper interesante que lo tengo escuchado de canciones reggae pero que me gustaría preguntar de qué es el hay ay Bueno, eh, yo tampoco es que sea un experto, de, yo he escuchado la jerga reggae, pues me imagino que como vosotros, en canciones y así, no, pues alguna vez preguntas a alguien que sabe algo y te cuenta cosas, pero eh, yo tengo entendido que la, el Nani en realidad habla de, de, es como una especie de Ubuntu, no uh -huh. o sea, yo soy yo porque estoy en una comunidad que me soporta ¿no? y que Y por eso al decir I a nadie están diciendo un, un nosotros, ¿no? Uh -huh. Yo y yo, pero ese segundo yo es un poquito tú en la comunidad, ¿no? Habla un poco de eso. O oh, así lo entiendo yo, lo que me han contado. Ay, Anayeando, estamos acercándonos poco a poco hacia el final de sí, este programa. Sí, sí, vamos vamos a poner primero un tema, otro temazo que has escogido, el Drag Squad de Steel Pulse, la banda británica, bueno, la legendaria, esto sí que son la legendaria banda británica de reggae, de su disco del 80 Kofju. Bueno, estos son son mistro leído porque nada que no lo sabía son los primeros que grabaron un Grammy a la categoría mejor disco de reggae que no, no jamaicano. eran jamaicanos fíjate sí sí sí sí sin embargo fue O sea, si es bien conocido en el mundo del reggae, fuera de la gente que le, que le mola el reggae y tal, es, es poco conocido, la verdad, y mm. es una pasada el grupo. Bueno, pues es una banda bastante mítica. Bueno, es verdad que igual tienes que estar un poco, sí, medio metido. Sí, sí, ¿no? dentro, el mundo de dentro música, del mundo del reggae yo... es, es mítica, pero tú le preguntas a cualquiera por la calle sobre estos y, no. ni, y en general ni idea. No, ya es verdad. La banda que se llama Pulso de Acero y que son de Birmingham, como por ejemplo Black Sabbath, Que de ahí viene el heavy metal, que me parece curioso, ¿no? Has hecho ahí sí. la... Has hecho ahí, has hilado, has hilado. El eufino. Sí, en la fin. verdad es que este este tema en concreto, bueno, varios temas de Steel Pulse y, y de esta época, rítmicamente son, son una pasada. O sea, hacen reggae, pero a la vez están haciendo apoyando golpes en sitios diferentes donde la gente en general en el reggae no los hace. ¿no? Investigaron mucho en ese, en ese sentido y yo creo que han dado mucho al rey en, en el sentido rítmico. Yo estoy encantado, desde luego, con estas selecciones que nos han hecho porque a mí, desde luego, me has hecho aprender cosas sobre bandas que no, que no tenía muy controladas. Y bueno, con esto la verdad es que ya poco nos queda. O sea que, no sé, casi darte las gracias sobre todo por estar aquí oh, con a vosotros, vosotros a vosotros por, eh, por, por pues por eh, llamarme y por ayudarnos al al goteo este que estamos aquí haciendo aquí en el crowdfunding. Sí, también que, también volver, ¿no? Volver a, a eso, a recordar a la gente que, que entre, que entre en goteo.org y que busque el bad projectua. Eso ah, es. es. Eso es, y mirarlo y si ponéis un euro, bienvenido será. Si todo el mundo pone un euro, llegamos Seguro que sí, sí, se, sí, puede, sí. se puede poner un euro, se puede poner 10 Se pueden eh, coger regalos Esta O recompensas es. que llaman Se pueden rechazar lo que queráis A mí no me cabe duda que se va a conseguir, ¿eh? Pero hay que apretar, como siempre, que estas cosas... no luego Sí, ¿sabes qué pasa? Que al principio, o sea, la mayoría de la pasta se ha puesto la primera semana, los primeros 10 días. Mm, o sea, mm, empiezas mm. a dar la caca a la gente y pues los más cercanos ponen pasta. Yeah. Luego ya, ahora ya es... y La, la plataforma tiene el nombre súper bien puesto. Ya es un goteo. Te sí, sí, llega un sí. mensaje al día y te dicen... Oh, ha recibido la dinero y hostia, bien. la ilusión que hace no recibir ese mensaje sí. a ver, por la experiencia que hemos tenido en goteo con otras cosas y tal en las que hemos participado incluso que hemos impulsado la verdad es que suele ser mucho al principio y al final no luego está ese goteillo hay ver, a ver si bueno, ver sí, sí, ya verás como si sí, ya verás como si sí, ellos ¿eh? desde luego de aquí alguno va a salir interesado o sea eso estoy seguro Guay, guay en fin Pues nos podemos despedir quizás con Askatasuna Garaya, que sonaba también al principio, en parte cuando se hablaba Xavi ¿no? de, de, de, de que era el proyecto cuando se estaba comentando en Euskera y tal y este es un poquito como el single ¿no? digamos, de, de, de bar bueno, bueno, es el, uno de los temas que teníamos un poquito más potable porque ya lo he cantado, los hay muchos que están todavía sin cantar no sé qué, bueno. o sea, tengo, tenemos las maquetas hechas, pero este pues está todos los elementos que están ahí ya saldrán La verdad es que es un, bueno está estamos está sin acabar creo que le falta alguna cosa y creo que la mezcla mejorará el tema pero sí. bueno ya está bastante presentable ¿eh? entonces bueno, vamos a sacar este sí, sí. que Hombre, no está, que no está entero por cierto en el vídeo no, no sale el vídeo la canción entera falta una parte sí. pues nos quedamos con los tres minutos que nos habéis todavía podi podido dejar ver eh, esperamos que el proyecto bat de tiravira salga y salga pronto no sé si tenéis fechas no pero nos gustaría que saliera en enero pues mira sí. esas son unas fechas sí. en eh, a, a, a Durango y nos lo hemos planteado y bueno ahora sí, tenemos que, soca, no. tenemos que terminar de grabar y, y luego cada claro, mezclas es una cosa indefinida cuánto tarda y mejor o sea es mejor hacerlo bien Sí, pues entonces no nos hemos puesto una fecha límite, pero que calculamos que por enero así andaremos bastante ya haciendo copias y eso, sí. Pues estaremos, desde luego estaremos al loro, estaremos en contacto con Xavi y pondremos, pondremos canciones, canciones de Bat seguro en aquí en Arañas de Marte. Pues nada, saludos a todos y a todas las que habéis estado ahí al otro lado como siempre y muchísimas gracias Xavi, muchísimas gracias. Bye, es que ricasco. Suri, me gusta atarte, yo, yo. Vale, agurro. Agur.